Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas de su servidor... ...Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Esperemos en el Señor con una esperanza activa. Peregrinemos, caminemos en la esperanza. Me permito enviar este mensaje de Adviento porque comenzamos este tiempo fuerte. Ya el 24 de diciembre, ya no será Adviento, será Navidad el Papa Francisco va a abrir la puerta del jubileo de la esperanza 2025. Nosotros queremos entender que la esperanza no es una idea, no es un sentimiento. Jesucristo es nuestra esperanza, dice Pablo en la primera carta a Timoteo, al comienzo de la carta. Esperamos en Jesucristo y Él llena nuestra vida. Por eso, en este mensaje quiero exponerles brevemente la Tres consideraciones para que las tengamos presentes en este Adviento. Ante todo, abramos las puertas al Señor y entremos para darle gracias. Es la frase que dice el Salmo 118. El Papa abre la puerta del jubileo y aquí en nuestra diócesis se abrirán en algunas parroquias, Palín, Escuintla, Catedral, Santa Lucía y el puerto se abrirán puertas. Abrir la puerta es dar el paso a un momento especial, a un momento en el cual nosotros entramos en un tiempo de gracia. El Señor puede darnos su perdón en este tiempo, si nosotros también abrimos el corazón. Abramos el corazón el Señor y abrámoslo dando esperanza, nosotros, como lo dice el Papa en su mensaje, a los descartados a los que están víctimas de la violencia en este departamento, a todos aquellos que dicen no creer, pero necesitan a Dios. Abramos el corazón también a aquellos que tienen ideas confusas, han dejado la fe católica y se han quedado sin los santos sacramentos, cantando, alabando, pero sin el Dios completo de la Eucaristía. Y abramos también a puerta de la esperanza a todos aquellos que van pasando por esta tierra, los migrantes. Ellos caminan con esperanza de ir a un lugar, pero bueno, ojalá que orando por ellos su corazón lo llene de la esperanza no solamente de una vida mejor, sino de estar viviendo como hijo de Dios. Comencemos este año porque comenzamos 2024 el 2025 remando mar adentro. ...con la esperanza en nuestros corazones. En este año 2025... ...que vamos a iniciar pronto... ...tendremos el tercer año de la repesca misionera. Es decir, continuaremos en esta misión que el Señor nos ha dado. Como Iglesia Católica no hacemos proselitismo... ...buscando a las personas para que después paguen el diezmo... ...para que después contribuyan... Simplemente ofrecemos el mensaje de la salvación. Por eso en este año es importante fortalecer los cenáculos misioneros parroquiales. El cenáculo que se reúne semanalmente es el lugar donde se vive la fe. Y en oración, en reflexión de la palabra, se va a la misión. Eso se llama la repesca, porque estamos todavía afectados por pandemias pero sobre todo por la confusión. En este segundo lugar, pues, les recuerdo tener ustedes presente que estamos remando mar adentro en este año 2025 por mandato del Divino Pescador de Hombres. Finalmente, queridos hermanos, en un tercer punto, quiero invitarles a través de este mensaje de Adviento a comenzar un camino, el camino que se llama Sinodal. El santo Papa Francisco nos ha dado un documento final del sínodo. Vamos a estudiarlo, vamos a profundizarlo. No son pocas páginas, pero vamos a pedir que hayan catequesis dioses sanas acerca de este importante documento. El documento dice, hacia una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Son las tres pautas que la Iglesia Universal presenta guiada por el Papa Francisco como vicario de Cristo en la Tierra, nos propone. Ojalá que nosotros profundicemos este camino senodal. Una persona decía, bueno, pues, entonces, ¿es el jubileo o es el sínodo? Bueno, todo converge, ¿no? Estamos en la alegría del jubileo, abriendo la puerta santa, haciendo peregrinaciones a los templos que les explicaba, pero también reflexionando, ¿qué es vivir la comunión? ¿Qué es la participación y qué es la misión? Que el Señor nos ayude desde este Adviento a recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Él es nuestra esperanza. Esperanza que, como dice Él en Juan capítulo 10, yo soy también la puerta por la que entran las ovejas. Abriendo esas puertas en esta Navidad, entremos al espacio de la vida. Invitemos a que otros vengan y nos acompañe desde este Adviento, María María. Madre de la esperanza a la que nosotros honramos como hijos y decimos Ave María Purísima sin pecado concebir.